En el programa no queríamos dejar pasar un tema que nos quedó pendiente, que es seguir profundizando、eh, pro esta gran problemática que hay en Valle Hermoso de las ferias solidarias. Eh, ya hemos escuchado la versión de la parte comercial, de los centros comerciales de Valle Hermoso, posicionándose de alguna manera que, a favor de que no se hagan las ferias solidarias, en favor de los bomberos. Pero ahora nos toca ahora hablar con Fernando López, jefe del cuerpo activo de bomberos de Valle Hermoso, para que nos pueda dar su testimonio sobre esta problemática. ¿Qué tal, Fernando? Leandro te saluda. Buen día, Leandro, para hoy tu audiencia. Bueno, Fernando.、Eh, Nos gustaría primero que nada que nos cuentes、eh, cómo está la situación actualmente, cómo lo están viviendo los bomberos con este, con este tema de, del cierre de, de las ferias solidarias ahí en Valle Hermoso. Bueno,、eh, institucionalmente, el día que hubo la reunión con, con la gente del Consejo,、eh, imagínate que no, no fue una buena jornada para, para los bomberos que estábamos ahí, y tampoco para los, los directivos que. Que son en definitiva con quienes hacemos el trabajo en conjunto de, de la feria esta, que consideremos que más allá de beneficio a los bomberos, es una actividad ya, este, social que tiene,、eh, diría, más de un solo efecto. O sea, no es que solamente queda este, beneficio a la institución, sino que más allá de eso, hay muchas personas que、eh, a través de la crisis económica que a t r a v é s d el país, bueno, no t i e n e por ahí acceso a una tienda. O, o a comprar algún repuesto nuevo o artesanía. s ¿sí? Entonces, bueno,、eh, el cuartel está dando esa, esa posibilidad ¿verdad? De, de, que se haga, de que se haga esta feria y, bueno, sean b e n e f i c i a d a s i n c l u s i v e las personas, tanto los feriantes, artesanos y la gente que va, va a comprar. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, la visita de, de personas que. Por casualidad van a Valle de Hermoso, van de paseo,、eh, bueno, se bajan, van a la feria, van al cuartel, comen algo porque nosotros ofrecemos más un servicio este, al mediodía de choripán, hamburguesas,、eh, mesas dulces. Todo eso lo elabora la Comisión Directiva para venderlo. y b u e n Obviamente o que es un recurso muy genuino, este, lícito, porque hasta ahora se hablan de su puesto, pero es bastante bastante e lícito ...está a la vista. La rendición de lo que hacemos con, con, con el dinero que se recauda y que sirve para, para llevar no solamente los gastos fijos, sino todo tipo de compras q u y adelante y progreso que tiene el cuartel de bomberos.、Uh -huh. Y también m o l e s t o porque a la vista nosotros podemos cuantificar un solo comerciante que se ha quejado y las firmas que hemos levantado en el centro de Valle Hermoso. Este, en los locales comerciales, en, te diría que más del 95% del comercio está apoyando a p o y a a que se realice la feria solidaria. ¿25%? ¿Sale? ¿25%? 95%. 95.、Ah. Nosotros, por lo menos, el registro de firmas que tenemos,、eh, digamos, hasta ahora te dice que ningún comerciante nos firmó en la negativa.、Ajá. Todos están apoyando a, lo, a la realización de la feria, inclusive. Gente que tiene tiendas o de diferentes ruros, b los mismos que te venden en la, en la, en la feria, ¿verdad? Entonces,、eh, para nosotros estimamos que es una cuestión que, más bien política,、eh, tanto del centro comercial como del New Consejo Deliberante, ¿verdad? Porque no, no nos dieron, este, no nos cuantificaron lo que nosotros q e r e m o s que nos cuantifiquen: cantidad de, de comerciantes afectados. Este, quejas formales, no vi ninguna nota, ninguna firma de nadie, o sea, solo una sola comerciante que se fue a que dejar y fue a que dejarse por estos días que tiene su tienda cerrada, tiene su local alquilado para, para otra función que lo alquiló para poner una panadería, por ejemplo. Entonces, es por ahí complicado entender el sentido d e d e la lógica, sí, desde de la política, por la división que hay políticamente interna en Valle. Nosotros somos una institución apolítica, pero bueno, las diferencias que hay entre los sectores hacen que se、si、vaya、no、a votación y obviamente que, que nos vemos inmiscuidos en el medio. Eso es lo que, que nosotros entendemos como institución.、Uh -huh. Claro, porque según las declaraciones que se hicieron desde, de, por parte del presidente del Centro Comercial de Valle Hermoso,、eh, en general apuntaba una cuestión tributaria de, la, de las ferias, que parecía injusto que. Que los comercios en general se paguen tributos y las ferias no, pero se, según vos estás señalando, en, en realidad los centros comerciales、no、están, de b a e l m o n o s o no están disgusto s con, con las ferias. No, no, no están disgusto s con las ferias. Segundo, que el tema este que plantea el presidente, de, del, del, el presidente del centro comercial es un tema que a nosotros, obviamente, e q u también compartimos. La, también、eh, decimos, che, si hay un comerciante que paga todos los, todos los digamos, tributos que tiene que pagar a nivel municipal, provincial o nacional, este, obviamente que、eh, está en todo su derecho de, de que dejarse y tiene toda la razón para hacerlo. s í Entonces,、eh, nosotros lo que proponemos es sentarnos justamente con los comerciantes, como lo estamos haciendo. Y ver cuál sería el punto de, de cambiar en la ordenanza. Nosotros lo que pedimos puntualmente es que se, que se revea la ordenanza para que sea equitativo para todo el mundo. Imagínate que nosotros, como institución, este, que no tenemos un interés personal, ni político, ni personal de ninguna índole, salvo el, el, el saldo de v i d a y bienes,、eh, no queremos tener problemas con absolutamente nadie los comerciantes. Entonces, lo que sí le pedimos al Consejo, que, que es lo que no se hizo, Que nos junten a todas las partes involucradas, quienes serían teóricamente los perjudicados, y ver esto. Si la feria tiene que tributar, a mí me parecería excelente que tribute o el feriante o la institución que lo organiza. Nosotros no estamos en desacuerdo con eso. Este, como así también que se mejoren los controles por la procedencia、eh, de la ropa, que es ropa usada que la gente tiene d e desuso y va y vende. ¿sí? O lo mismo que algo que tienen en la casa y que es tipo feria al baúl. ¿sí? O sea que. Entonces, se habla y se quiere m a n c h a r a la institución o a la feria hablando de supuestas procedencias dudosas. Entonces, cuando habla de supuesto, s bueno, para mí, a nosotros como institución somos más cualitativos y cuantitativos. Y、sí, uh -huh. nos gusta trabajar con, con la fuente, con la prueba, con la cantidad, con la calidad. sí, o sea, o Y eso es lo que hemos pedido y es como que es más. Que habla de lo que realmente se ha hecho, se ha trabajado, se ha escrito para, para esto, ¿verdad?、Uh -huh. Entonces, bueno, nosotros, en realidad, después de, de la última sesión, este, íbamos a enfocar la energía para otro lado, para hacer otro tipo de gestión con alguna otra actividad totalmente diferente de la feria, porque el recurso lo necesitamos, como todos los cuarteles de Bomberos, y el pueblo, la gente, De diferentes sectores,、eh, a políticos también, vecinos, este, nos empezaron a llamar por teléfono ese día cuando conocen a través de las la redes que nosotros publicamos el resultado de, de esta reunión.、Eh, el apoyo inconvencional y ellos nos motivaron a que, a que firmemos, a que hagamos firma, s notas al, al presidente del consejo y notas al intendente. Así que hay una nota para cada uno, que es la que encabeza cada una de esas notas. Eh, justamente de la junta de firmas que se ha realizado ahí en el, en el pueblo, y bueno, la verdad que nosotros estamos impactados y sorprendidos por la cantidad de gente que, que le da el apoyo a esta fede y a los bomberos voluntarios, ¿verdad? ¿Qué tal, b u e n d í a Te habla Martín, te saluda aquí desde la mesa del programa y agradeciéndote el momentito para conversar con nosotros. Te quiero hacer algunas preguntas puntuales porque me parece que va surgiendo en todos los vecinos del Valle cuando se enteran de estas problemáticas. En principio, cada vez que tenemos fuego, nos preguntamos siempre quiénes apoyan a los bomberos、eh, en la vida cotidiana. ¿Qué, ¿Qué apoyos están recibiendo de la MUNI de Valle Hermoso o de provincia? Y, y también se estuvo discutiendo en estos días acerca de un momento en el que se pasó a cobrar a comerciantes de Valle Hermoso una suma de dinero también, de 600 pesos o algo más también.、Eh, bueno, ¿cuál, ¿cuál es la sensación general? Como que ustedes, dentro de, de, de la falta de dinero que, que hay para poder mantener la actividad. Cómo, ¿Cómo se sienten entre estas idas y vueltas que hay de ordenanzas、eh, mientras ustedes tienen la necesidad concreta? Bien, sí, con respecto a la ordenanza y lo que da la feria, nosotros nos molesta porque es un recurso genuino, como te dije, algo que lo elabora manualmente, personalmente la comisión. s í、eh, Con respecto a lo que vos preguntas, el cuartel de b o m b e r o s de Valle de Hermoso, al estar en, en condiciones. Estatutarias, estar en vigencia de todo lo que es la certificación, las intenciones jurídicas de la provincia,、eh, recibimos los subsidios nacionales, los, los subsidios provinciales, y bueno, con eso es que hemos incorporado el equipamiento que se incorporó este, este último 2 de junio.、Eh, y después también les tenemos de parte del municipio que también.、Eh, Va a una parte, creo que el 0,3% o el 3% de lo que aportan los vecinos en sus impuestos. s í Eso es una disposición y bueno, se ha pagado el cuate, él ha recibido el, el pago de justamente en el año 2017 de forma completa por la municipalidad y ahora cada tres meses está recibiendo también el aporte desde el municipio con respecto a estos a estos impuestos. O sea que. No no es que no estemos recibiendo nada, sí, se está recibiendo. Y después, con respecto a las inspecciones técnicas, es como vos decís, la mayoría de los comercios、eh, que son、eh, inspeccionados por, por bomberos, justamente para su habilitación, tiene un costo de acuerdo a los metros cuadrados, como se hace en la falda, en c o s q u i n en todas las localidades donde se hace el control De higiene y seguridad en la misma capital de Córdoba, o sea, v a a n e c e s i t a r la i n t a r a c i ó n de bomberos para que forma parte de lo que va a ser una habilitación, para la habilitación definitiva que le da la, la municipalidad.、Uh -huh. Entonces, como es algo, eso es algo nuevo,、eh, digamos, es algo nuevo、eh, el tema de la i n t a r a c i ó n de bomberos, pero por lo que tengo entendido, por la ordenanza, eso está pedido de antemano, o sea, está pedido en la ordenanza, pasa que v a l l a m o、no、s o nunca. Nunca hizo ese tipo de control. Se habilitaba n los negocios, c a p a que con otro tipo de controles, pero específicamente lo de higiene seguridad no, que está referenciado a la ley 19.587, que es la ley de, de seguridad este, industrial, ¿sí? eh, se í s aplica en el ámbito de todo el país. Y bueno, la solicitud al venir de, del e director de defensa civil, en este caso la figura del intendente, a través de la d i r e c c i ó n general, Nosotros, como ente subordinado, lo tenemos que salir a hacer, o sea, es algo que nosotros vamos e i m p o n e s a la gente. Y tiene un costo porque hay que ir a visitar los comercios, asesorar a la gente, hacer el informe técnico, que es un informe que lleva su conocimiento específico también y, y su responsabilidad en la firma, ¿verdad? Entonces, de eso se trata lo que son las la intenciones y tiene que ver con la prevención. Justamente de incendios, prevención sobre choques eléctricos y también sobre evacuación, que es lo que arma, habla la ley de h i g e n e y seguridad, específicamente lo que nos complica a nosotros como bomberos.、Uh -huh. O sea, hay un, hay un nuevo marco, digamos, normativo en el cual ustedes están. Circunscriptos en el medio también de todo este lío que, que están teniendo.、Eh, ahora, también en, en los días en los que surgía esta posibilidad de que o a la feria se le cobre un tributo a los feriantes, a quienes están haciendo algo de dinero ese día, también en esos días surgió como que había una propuesta de llevar la feria. Que parece que es un éxito y por eso le presta atención、eh, la municipalidad,、eh, de trasladar esas actividades y entregárselas en bandeja al Rotary Club.、Eh, digo, ¿cómo se sienten ustedes dentro de lo que es este manuseo? Porque, a ver, la feria se organizó un poco para ayudarlos a ustedes, un poco para ayudar a los vecinos también, que en momentos magros de la economía. Eh, tratan de, de hacer alguna cosa, como cada vez que sucede en la Argentina, pero ustedes quedan en el medio con sus necesidades,、eh, más allá de los fondos que están recibiendo que tienen que ver con lo legal también. Me imagino que no debe alcanzar para todo. Ahora, ustedes quedan en el medio siempre de estas cuestiones, o en el momento del lío del fuego. O en el momento en el que la municipalidad le presta atención a algo que está pasando económicamente y que obviamente desde el Estado se busca buscar tributo. ¿Cuál es la sensación, más allá del apoyo que nos comentaste recién, que se siente muy gratificante, eh, eh, en, este, en esta movida política? Justamente vos decís que el cuartel es apolítico, pero、eh, sin duda está en un manejo político、eh, en estos días, sea del Consejo o sea desde el Ejecutivo. ¿Cómo, ¿Cómo es vivir esto en el día a día cuando se tiene que ver cara a cara al vecino? Y bueno, eso es bastante degradante. Como institución, es bastante degradante verse al medio, como lo acaba de definir、eh, perfectamente vos. Es bastante degradante, ¿sí? Este, porque es una cuestión de dignidad. Nosotros, como cualquier institución de bomberos, este, no consideramos que tengamos que meter, estar metidos en esto cuando、eh, los fines justamente de la institución abarcan. Este, cubrir una jurisdicción, cubrir una ciudad, cubrir un pueblo. Nosotros tenemos Casa Grande, tenemos Valle Hermoso, parte de la zona del Peño, n t o d o e s o es jurisdicción nuestra, a la cual nos debemos y también salimos a otros lugares de la provincia, este, cuando no es requerido a través del gobierno, ¿sí? Que en esto también quiero hacer una declaración que nosotros, en la época de cuando hay fuego, nosotros tenemos sujetos. De parte del gobierno, o sea, cuando un incendio supera las 24 horas, este, muchas veces, o las 12 horas,、eh, nos llevan combustible y nos llevan la, las raciones de, de comida, o sea que el gobierno es como que sí está presente a la hora de, a través del plan provincial de Maratul Fuego, está presente a la hora de los fuegos, como, como lo definís a vos, ¿sí? Obviamente que、eh, los incendios se desgasta mucho el material, se rompe las unidades, se rompe el equipo, bueno. Cuando llega la hora de reponer, es justamente que por los costos que tienen estos equipos, se, a todos los cuarteles se n o s complica y bueno, cada uno se la rebusca la mejor forma para estar a, a la vanguardia con el mejor equipamiento nuevo y con las mejores unidades. Así que es. El c t o otro nos sentimos bastante mal porque es un concejal, un concejal, el discurso del r o s a r ahí, a los cuales. También la institución, s í es muy buena, no tengo absolutamente nada lo que es la organización del Rostri, pero plantear esa situación eh, eh, bueno, es contradictorio escuchar eso cuando, s í esto se genera en el cuartel de Bomberos y queremos que se siga generando en el mismo predio y para el mismo fin, nada más. Las mejoras que haya que hacer, o sea, hacer un. nosotros las vamos a hacer puntuales. Proyecto que involucre a todas las personas y trata de llegar a todos los acuerdos posibles sin avanzar a hablar contra nadie y que no los utilicen políticamente. Nada más, eso, eso es lo que, nada más ni nada menos, es lo que estamos proponiendo, todo esto serio, superador, donde estén involucrados a todas las personas. Y bueno, yo creo que ahí me parece a mi criterio que, que en este caso se han equivocado algunos concejales en. n o hacer el proyecto, no digo en solamente su p a r t e sino que、eh, o sea, no, no lo hemos sentado para hacer el proyecto. O sea, sí,、si、sentaron,、eh, hubo dos concejales,、eh, Diego Sánchez y, y Daniel. Se、pues, sentaron un proyecto, pero fue pecado, no fue aprobado en absoluto.、Eh, sí. Si no, bueno, creo que eso es el tema dentro de lo que es el Consejo, y nunca pensamos que. Que si va a dar más de terremoto a nivel pueblo o a nivel político por, por el tema de la feria. Así que nosotros, el paso que sigue es presentar un proyecto a través de algún concejal, a través del mismo presidente del consejo, el señor Anguinetti, s i lo queremos presentar a él. Y lo que le vamos a p e d i r es que no lo tenga mucho tiempo. d i c e que vaya a sesión y que se autorice o no se autorice. Y, y obviamente que lo van a integrar el o c s o comerciante también, ¿verdad?、Uh -huh. Los vecinos, los f e r v i a n t e s y nosotros. Entonces, si eso, nosotros ya queremos a r por cerrado el tema y, y, y, y, y ponernos otras cosas, eso que se d e b Pero después, no sé, las consecuencias políticas, a nosotros, a f a v o r o en c o n t r a nosotros eso nos tiene sin cuidado como institución, ¿verdad? No, no, no nos compete n opinar sobre eso. Muy bien, Fernando, te agradecemos mucho por la comunicación. No, muchas gracias a u s t e d Muy bien, ahí hemos escuchado a Fernando López, jefe del Cuerpo Activo de Bomberos de Valle Hermoso,、eh, charlando con nosotros aquí en este tramo final de Panorama que no lo queríamos dejar pasar、eh, sobre la polémica de las la ferias solidarias, digamos, y que va a ser un tema me parece, que va a seguir para adelante.